Saludos desde Diálogos 3. Terminábamos ayer el programa con Alan Stiebel. Su último trabajo se titula Explore, Explorar. Stiebel publica sus discos en este momento en el sello Celtia 3, que es un sello que tiene su base de operaciones en la Bretaña Francesa, concretamente en Lorient, una de las ciudades en donde, bueno, hay mucha historia allí, sobre todo tiene que ver con los submarinos de la Segunda Guerra Mundial, de los alemanes, etcétera bueno, y eh, luego se distribuyen esos discos internacionalmente a través del sello Armonía Mundi de Francia Stivel acaba de publicar repito, el disco titulado Explore ayer escuchábamos uno de los temas vamos en el comienzo del programa de hoy con otro, esta titula Lava Lava Si m'et es comienzo del programa de hoy que continúa presentándoos por primera vez aquí en diálogos 3 a este triqui trilari vasco concretamente de guipuzkoa que se llama Iker Goenaga aproximación que hemos hecho al último trabajo de este Triguetri Larribasco y Kergoenaga son algo francamente bien de eh, Gipuzkoa nos vamos a Asturias Don furmela fundou bieu Don furmela Arena, que por tres cuartos d'aves tú ya soy la charra llena. Mariluz Cristóbal Caunedo una eh, voz eh, realmente extraordinaria desde todos los puntos de vista la intérprete, yo diría que en este momento ideal de lo que es la tonada asturiana su último trabajo ha aparecido hace algunas semanas y en él hay cosas tan eh, estremecedoramente bellas como este Don Fruela que acabáis de escuchar Mariluz Cristóbal Caunedo y la tonada asturiana que es un estilo musical que tiene su lugar en las músicas de la Unión Europea. Y yo creo que tarde o temprano conseguiremos que esos tipos de música sean conocidos no solamente fuera de las fronteras de Asturias, sino fuera de las fronteras de España en general. Con las mismas pues nos vamos a Polonia. Allí nos está esperando este grupo, se llama Motion Trio. Hoy vamos de acordeones, como veis.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 trío de su álbum titulado playstation se acaba de ofrecer el tema titulado Stars este trío de acordeonistas polacos que estuvieron el año pasado en España completamente en el Festival de Otoño eh, de músicas instrumentales y nuevas músicas de Burgos continuamos, este es el último trabajo de Natacha Atlas inna eh a <laughs> Bien, Natasha Atlas y su último trabajo, cuyo primer tema, Wally Yashambi, os acabáis eh, de encontrar en vuestros receptores, en este programa que estamos realizando hoy día 2 de mayo, fiesta en eh, la Comunidad de Madrid, pero no en el resto de España. Eh, tengo aquí una carta, atención, de un oyente del programa que vive en Santiago de Compostela, se llama Irfan Güler, que me ha mandado una serie de discos y se presenta a sí mismo. Soy un kurdo de Turquía, en estos momentos estoy viviendo en Santiago de Compostela, y en primer lugar quiero felicitarle por su programa Diálogos 3, que escucho siempre que puedo, especialmente me gusta Inur, y toda la programación sobre la música kurda y turca, por lo que le quiero dar las gracias por difundirlas a través de su programa. En segundo lugar, no sé si usted conocerá a Nifiler Akbal. Es una cantante kurda de Turquía que estuvo recientemente en Santiago. Tiene grabados 10 álbumes y participó con su música en varias películas. Realizó numerosos conciertos en Kurdistán y Turquía y también en distintas ciudades europeas y americanas como Ámsterdam, Berlín, Colonia, Hamburgo, Duisburgo, Stuttgart, Boston, New Jersey... San Francisco, bueno, New Jersey sí es un estado, no habrá actuado en todo el estado, pero bueno, y Washington. Intervino en distintos programas de radio y televisión, tanto en Francia como en Alemania. En el año 2002, su álbum Rayé fue elegido como el mejor álbum de la semana en la cadena de radio SFB Multiculti en Alemania. acabamos de escuchar el tema que nos ha sugerido nuestro oyente de Santiago de Compostela Irfan Giler que además nos ha mandado los discos por eso están sonando aquí ¿eh? Irfan Giler no solamente se ha puesto en contacto con nosotros sino que nos ha mandado cuatro discos de esta intérprete de Kurdistan eh, que estáis escuchando ¿no? continúa así la carta de Irfan Giler eh, vamos a ver Él se llama Irfan Güler, la cantante Nilifer Akbal, ¿m? que es la que estamos escuchando. La carta de Güler continúa de la siguiente manera. En el año 2005, también en Alemania y en la radio Funkhaus Europa, su álbum Siwa, con la canción Esta semi estuvo durante tres semanas en, como la segunda canción de la lista. Y en, el, en la cadena de radio WDR fue elegido el álbum de la semana. Música ...estáis oyendo esta semi de la cantante kurda Nifiler Akbal... pues le damos eh, las gracias a nuestro oyente de Santiago de Compostela, que además nos ha mandado los discos de esta intérprete eh, kurda, se llama Nilifer Akval, de la que os hemos ofrecido eh, algunas eh, canciones destacadas dentro de el conjunto de lo que, sin lugar a dudas, es el mayor núcleo de población turca que en Europa, como sabéis, en, en Alemania, concretamente, hasta el punto de de que eh, se han dado ocasiones en las que, por ejemplo, os, os voy a contar esta pequeña anécdota la selección turca de fútbol no ha podido jugar en Turquía porque el campo lo tenía clausurado la UEFA o la FIFA por algún tipo de, de problema y en un momento determinado la propia selección turca decidió jugar un partido que se suponía que jugaba en casa en el Estadio Olímpico de Berlín hay un millón de turcos viviendo en, en Berlín y por supuesto el estadio se llenó hasta la bandera ¿Mm? Esto os puede hacer, dar una idea de, de la cantidad de, de turcos que viven en Alemania. Y dentro de ese panorama, pues cantantes como Nil y Ferakbal, que llegan a listas de éxitos que las propias radios. Eh, pues eh, las propias radios alemanas tienen dedicados a, a músicas del mundo y particularmente con especial incidencia la música de Turquía. Estaba yo pensando que aquí no sucede tal, ¿no? Es decir, en este momento la población inmigrante en nuestro país es grande. Hay tres, cuatro países en donde toma carta de naturaleza el número de, de habitantes de esos países que hay aquí nuestro en el nuestro. Pues posiblemente sean Ecuador, Rumanía, estoy hablando de grosso modo, por supuesto, Marruecos los tres países, y sin embargo no hay programas específicos dedicados a las músicas de esos países para que los propios inmigrantes sigan teniendo un un punto de, de comunicación ¿no? a las embajadas tampoco se les ocurre sabéis que las embajadas están para otras cosas no sabemos muy bien para qué otras cosas, pero para otras cosas y eh, no sé, tal vez sería una idea ¿no? de alguna manera Diálogos 3 y otros programas de Radio 3 si sí lo hacen pues toca hablar de músicas de amplio espectro de todo el mundo, pues de vez en cuando ponemos música de esos países, pero no hay programas específicos que, que les digan a los propios inmigrantes, pues mira en tu país esta semana este es el tema más conocido estoy hablando muy en general y por tanto puede que sea enormemente injusto porque la generalización acarrea este tipo de cosas, bien continuamos vamos con otro músico de Turquía La gran noticia del fin de semana que empezamos a comunicar ayer y que continuamos hoy, que seguiremos mañana hasta que ya se restablezca la normalidad después del puente es que Hizni Senlenderici viene a actuar a nuestro país Música ...Bizme Selenrichi... ...en esta maravillosa versión... ...donde una tradición al turco... ...interpretado... ...en esta nueva versión... ...en este nuevo arreglo... ...que lleva por título... ...Mi Ruiseñor... ...encerrado... ...en jaula dorada... Eh, ...lo cierto es que... ...él viene el día 17 de julio... ...lunes... ...creo que es lunes... ...a actuar en el Festival... ...A la Mar de Músicas de Cartagena... En concierto que el director del festival, eh, Paco Martín, nos ha confirmado en el transcurso de este pasado fin de semana. Así que, ya sabéis, él viene a tocar de esta manera. Vamos a terminar con los dos temas estrella que nos presentó el Eftería Urbanitag el otro día aquí, de su último trabajo, recientemente publicado en España, Al borde de tus ojos, eh, a los bordes de tus ojos, es el título genérico. Primer tema... Nikos Sidakis En aun qi ta me piraze del eo Maga ta me canen ihtes na cleo En aun qi ta Δε θα με κανένα κλαίω σαν que traducido como ya eh, sabéis eh, significa ah, no ¿eh? el segundo tema Tilepi que es lo que falta es un terremoto por sí mismo recordad mientras nos despedimos de vosotros que el Esteria Urbanitaki actúa en Europa el Palau de la Música de Barcelona el próximo día 6 y en el Teatro Coliseum de Madrid el próximo día 8 de este mes de mayo. Buenas tardes y esta mañana.